Chico, mi pueblo La gente Ni sabe Que existe Se esconde trepando los cerros Perdido Y solito A lo lejos Se esconde trepando los cerros Perdido Y solito A lo lejos blancas, madres selvas dos manchos de paja y adobes Que viene desde la Argentina Ahora Lidia nos va a confirmar quién es, Arbolito es Arbolito eh, Preciosa banda que tiene el hermano País, porque vamos a hablar Con eh, un argentino Abogado que se dedica A los temas de la defensa Del ambiente eh, Y que va a estar en una actividad Mañana viernes Una actividad organizada por el Frente De Lucha Ambiental Delia Villalba en la coordinadora de jubilados ahí en Jackson casi Rodó. Después vamos viendo los detalles, pero vamos a recibir al doctor Esteban Baliñas, abogado, como decíamos, integrante de la Asamblea Regional en Defensa del Ambiente Costero de la República Argentina. Eh Baliñas, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de, de, del encuentro y poder contar un poco de que se trata toda esta experiencia bueno, ¿ya anda por acá, por, por Uruguay? sí, sí, sí, estuve ya desde el día 10 y estuve en Colonia, estuve en santana Ana y eh, ya realizamos y luego estuve en, en las playas de Arasatí ah, bueno. eh, así que bueno, vengo de un recorrido y hoy estoy acá en Montevideo unos días <coughs> Eh, con diferentes actividades, como bien vos lo explicabas. Eh, vos sos Marcelo, ¿no? No, yo soy Hernán. <risa> sí. Está Marcelo ah, también. Ah, claro. sí, sí. Bueno, bueno, los saludo <risa> a ambos, uh -huh. <risa> pero nos estamos conociendo. Bueno, Hernán, como te contaba, el tema es, este bueno, a diferentes actividades que venimos a hacer. En un intercambio, yo pertenezco a la Asamblea Regional uh -huh. en defensa del ambiente costero en la provincia de Buenos Aires. Somos, digamos, una red que compone una serie de, de agrupaciones y asambleas y profesionales e instituciones de las localidades de los distritos costeros de la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahí estamos situados geográficamente. Esto va desde Punta Raza, San Clemente, hasta Bahía Blanca, aproximadamente. Eh, y bueno, estamos, digamos, eh, trabajando en, en, en común con las diferentes problemáticas que tenemos en nuestro lugar Referente a problemáticas a nivel ambiental, costera, específicamente eh, Y bueno, nació esta idea de hacer un intercambio junto a la ROC, la red de unión costera de acá de Uruguay Ajá uh -huh. Y, y a compartir experiencias, porque bueno, esto del intercambio la verdad que viene viene sucediendo en función de lo que uno más o menos imaginaba, ¿no? de, del compartir, de hacerlo presencialmente, viste que una cosa es hacerlo sí, claro, claro. modo virtual, podríamos haber hecho un Zoom. Una cosa era la eh, pandemia, ¿no? ahora ¿Eh? que una claro. cosa era la pandemia, pero ahora siempre que se crea... Claro. Sí, sí, ah. digamos que lleva hacia un, a un esfuerzo, pero bueno, no es más ni menos que el compromiso que uno tiene con esto. Así que hacerlo de manera presencial y, y hablando con la gente, creo que es lo más enriquecedor. Uh -huh. ¿viste? El intercambio y, y la sensibilidad que genera respecto de las problemáticas de, de primera voz, ¿no? De, claro. de, de quienes están activando y, y en el lugar donde están las problemáticas. Claro. Así que, bueno, esa fue la idea, hacer un intercambio y hasta ahora lo que viene sucediendo es lo que nos imaginábamos. Tenemos eh, problemas en común en todo sentido, no solo ambiental, sino político-administrativo también. Hmm. Eh, ¿Esto entonces, la Asamblea Regional, se refiere a, a la provincia de Buenos Aires? Sí, la Asamblea ah, Regional específicamente está... En la componen los mmm, diferentes distritos costeros de la provincia de Buenos Aires. Y respecto a esta red uruguaya que mencionabas, eh, yo por lo menos, no sé si Marcelo, yo no, no me acuerdo de, de escucharla nombrar, bueno, han ido proliferando, uno puede decir, mm. que puede tomarlo como una señal positiva en cuanto a, a niveles de organización, de vecinos, de pobladores que se van que se van superando, digamos, este y han ido apareciendo distinto tipo de organizaciones, sí. coordinaciones, claro, pero esta red también claro, costera claro. de, de nuestro país, por lo menos no la habíamos escuchado nombrarnos ah, bueno, nos, bueno, nosotros. Eh, no importa, si la red la integra unas cuantas, este también, agrupaciones y diferentes este, sectores ambientalistas, ...de aquí del Uruguay... claro ...y nosotros también estamos participando de la red... ...así como la RUC también está participando de la asamblea... cuando digo participar esto es así a la distancia... Eh, ...sí en la virtualidad en función de que bueno... Son, ...somos partes de, un, de unos grupos de WhatsApp que tenemos en común... ...en donde terminan siendo digamos el núcleo y la fuente de información... ...que, que uno va vertiendo en esos espacios... ...y que uno puede compartir rápidamente y para eso las redes la verdad que cumplen un, un rol fundamental de intercambio de información a veces así que eh, este sí, sí. para ir eh, además de, de, de para ir algunas de las problemáticas concretas que ustedes enfrentan es interesante ese es conocer el, el, el camino personal que se ha recorrido cómo te involucraste sí. en estos en estos temas porque además bueno siendo abogado me imagino sí. que, que ahí se mezcla no la ...la profesión o una visión de la profesión con, con estos temas... ...pero en tu caso personal, ¿cómo fue la vinculación? Y en mi caso personal fue por, por a través de, de una invitación... ...que me hicieron unos compañeros que estaban en lucha... ...en Mar del Plata, en la zona de, de Acantilados... ...por el tema de la playa pública... Uh -huh. ...y en ese momento eh, se estaban haciendo unas reuniones... ...y participé de un Zoom, me acuerdo en el año 2018... Eh, y, y ahí sí abrieron el, el, el, el digamos el, la participación como para, para visibilizar lo que estaban viviendo. Ajá. Y de ahí más menos conocí la Redac y la verdad que fue una cuestión de encontrar un espacio en donde había profesionales, donde había vecinos, donde había docentes, eh biólogos, geógrafos, eh, oceanógrafos, mm, pocos abogados, sí. Pero, pero sí mucha gente militando por, por problemáticas ambientales concretas en la defensa de los ambientes costeros, y la verdad que encontré un espacio de, de, de mucho, me sentí totalmente identificado, sí. y la verdad que desde ahí no paré a colaborar, porque bueno, uno lo hace, ahí empecé a especializarme un poco más en, en temas de derecho ambiental, Eh, justamente después eh, se iba generando el Acuerdo de Escazú Y, y bueno, entrar en, en estudio del Acuerdo de Escazú Y su implicancia en la región Así que todo muy reciente, todo bastante contemporáneo claro. Pero pero bueno, estoy muy feliz de, de poder hacer este aporte La verdad que lo hago, eh, uno hace asesoramiento muchas veces para En la guía de los procedimientos administrativos o judiciales Y lo hacemos totalmente gratuito, por lo menos en mi caso Ajá uh -huh. Eh, y, y lo hacemos eh, a donores, ¿no? en la medida que podemos dedicándole tiempo y, y, y espacio claro. así que desde ahí en adelante bueno, ya uno lo va tomando como como un modo de vida y este viaje la verdad que está generando muchísimas cosas en, mí, en lo personal positivas en ese sentido así que estoy muy pero muy contento de, de, de hacer lo que hago y la decisión que tomé de De, de participar y de hacer un aporte ¿no? uh -huh. ¿Qué tipo de, de temas si tuvieras que destacar, que, que detallarnos está enfrentando esta asamblea, los ha llevado a, a movilizarse a, a, a preocuparse ¿En qué tipo de temas que en, refieren al ambiente bueno, presión, costero? Principalmente en la zona donde digo yo, que es el partido de la costa, uh -huh. yo vivo en la, en la localidad de San Bernardo ...estamos en la punta de la bahía de San Bolombón... ...en lo que se denomina como punta raza... ...sitio Ramsar y reserva natural de aves migratorias... Eh, ...y tenemos un fuerte impacto erosivo en toda nuestra zona costera... ...por un mal desarrollo urbano ambiental... ...que se realizó hace más de 50 años... Y que hoy trae, digamos, las dificultades de que el mar se está llevando muchas casas. Ya, digamos, tomó parte de, de la calle Costanera y, y el mar directamente ya entra en las viviendas. Esto se ve con muchísima gravedad porque, bueno, no para. Y nosotros somos una zona baja en relación al nivel del mar. Digo, de la zona urbana, ¿no? Estamos bajos, 0,50, 0,1 metros de sobre el nivel del mar apenas en toda la zona de lo que es este el partido de la costa y la verdad que eso es una, una cuestión preocupante desde el punto de vista de que bueno, que se han realizado un trazado urbano equivocado por un negocio inmobiliario, por la explotación de un negocio inmobiliario en su momento y hoy se están pagando las consecuencias, es decir, se avanzó sobre línea de ribera demasiado en la parte urbana y hoy el mar está tomando su equilibrio del espacio necesario y lo tenés enfrente en las casas así que el problema que tenemos hoy es cómo lo resolvemos eh, y hay diferentes eh, propuestas eh, desde los gobiernos y, y la verdad que no cumplen Esas obras que se pretenden hacer, esas obras que hoy están ejecutándose, en la mayoría de los casos no cumplen con el ordenamiento, eh, procedimiento administrativo ambiental, por así llamarlo, de audiencias públicas, de evaluaciones de impacto ambiental, eh, de seguimiento de estas ejecuciones de obra y el monitoreo sobre el efecto que realiza sobre nuestros ambientes. Generalmente están realizándose obras rígidas, que está científicamente comprobado, que no se pueden realizar y que no deberían realizarse. No se tiene en cuenta lo que prevé el, el ordenamiento ambiental, que es agotar las instancias de posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? Se, últimamente se toma en la zona costera de la provincia de Buenos Aires el tirar piedras sobre el frente costero ya sea en jaulas o ya sea en modo de escolleras paralelas o perpendiculares y lo que están generando es agravando una situación porque te puede resolver quizás en alguna proximidad digamos, ¿no? el efecto de recuperar playa entre comillas pero la realidad es que después en el contexto general genera mucho más daño en ese equilibrio natural de lo que resuelve y en esto, en esto es claro el procedimiento ambiental y esto es lo que venimos luchando ¿no? que se cumplan las instancias participativas que se escuche verdaderamente en el sentido de lo que significa una audiencia pública para qué existe la, la audiencia pública Y esto se hermana también con, con lo que plantea el Acuerdo de Escazú en sus principios fundamentales de acceso a la información pública ambiental, acceso a la justicia en asuntos ambientales, la participación ciudadana en asuntos ambientales y la protección de los eh, defensores de derechos humanos del ambiente eh, en función de, de, de los países que han adherido a este acuerdo. Así que bueno, todo este marco es muy complejo y, y la verdad que me he encontrado con una situación similar aquí en Uruguay Claro, Esteban, justamente buen día Te iba a preguntar si tenés información de las acciones llevadas adelante Por las autoridades de nuestro país Y si hay alguna relación justamente con las que toman desde Argentina las autoridades En cuanto a la situación ambiental Bueno, eh, mirá, eh, Marcelo, ¿no? Sí Marcelo, eh, mira nosotros este, esta puerta es eh, algo que estamos abriendo y un camino que empezamos a transitar sí. desde el ambientalismo popular, ¿no? Desde el ambientalismo de calle, desde el ambientalismo de las asociaciones y de, y de la gente, ¿sí? Quiero claro. que me sigas en esta idea esto parece de abajo para arriba viste sí, sí. porque ahora nos vamos enterando de que si sí hay acuerdos firmados bilaterales importantes entre nuestros países de Argentina, inclusive de la provincia de Buenos Aires y Uruguay en el marco de la protección de las de la ribera del río de la Plata como también del tema de, de las zonas costeras del Atlántico y hay acuerdos y hay un consorcio formalizado y ahora empezamos a que vamos a investigar es decir bueno porque poco hay de información respecto de cuáles fueron los avances en esas propuestas o acuerdos que se firmaron oportunamente estamos hablando del año 94 ¿eh? claro a la fecha y recientemente en el 2008 en la provincia de buenos aires también firma este un acuerdo que bueno no llega porque porque tenemos decisión de buscar pero la realidad es que no te llega institucionalmente esa información <risa> Por eso parece que, viste claro, es, es, es algo difícil todo lo que está pasando desde el punto de vista del acceso a la información pública y qué pasa con esto, de qué, cómo nos enteramos nosotros de las acciones gubernamentales, ¿no? Increíble. Pero sí. si esto no es un ejercicio de abajo para arriba, indudablemente no te enterás. Sí, hay una estrategia clara no en tema de no comunicar las cosas importantes también. Sí, claro, sí, sí, sí, sí, claramente esto, bueno, después eh, resulta que se decidió, eh, no sé, tal obra o, tal, este, o un proyecto de investigación, y vos te acordás tarde, no, no no hay, por eso yo celebro muchísimo, la verdad que estoy muy, pero muy contento con, con, con el alcance de la normativa ambiental, estoy decepcionado, como muchos, con el tema de la poca recepción que ha tenido de los de los, de los espacios gubernamentales de las administraciones y aún en las cuestiones políticos partidarias ¿no? como se expresan en relación a esto que plantea el ordenamiento ambiental que viene a a poner ciertos límites a, a la administración pública porque cumplir con un procedimiento administrativo ambiental hoy es generar participación ciudadana hoy es generar acceso a la información pública. Y cuando vos accedes a la información, accedes a la información del antecedente de una idea, del antecedente de un proyecto a ejecutar y del antecedente de una obra que se pretende realizar con el presupuesto asignado. Ahora, sin participación de ningún tipo, ¿no? Solamente con ideas y fundamentos que responden a intereses que obviamente después nos vamos dando cuenta cómo son las cosas. Sí. Pero bueno, tenemos el, el, el idealismo de que en algún momento esto se va a aplicar verdaderamente y vamos a transitar democracias más participativas y más colaborativas. Esteban, en el caso de Argentina, uno supone que a veces se eh, entra en la complicación de los temas legales Eh, la estructura federal, ¿no? Que puede, hay cosas a nivel, no sé, municipal, provincial y después lo, claro. lo federal, ¿eso también complica? Sí, sí, digamos que a veces se utilizan artilugios, digamos, de, de competencias administrativas como para <ríe> embarrar la cancha, ¿viste? Claro. Y, y que la información fluya muy confusa pero pero no en este en este caso digamos que simplifica bastante las cosas nosotros tenemos ordenamientos municipales uh -huh. ordenamientos provinciales y ordenamientos a nivel nacional uh -huh. eh, y en generalmente en las provincias lo que sucede con los municipios es que hay una competencia mixta porque tiende a cierta descentralización administrativa eh, pero es, termina siendo mixta ¿no? hay eh, en relación de, de, de subordinación entre la entre la provincia y los municipios. Eso eso está claro. claro. Pero te deja, digamos, en el, en, el, en el territorio, tenés diferentes ordenanzas que se aplican en el territorio, eh, sujetas al ordenamiento provincial, que es la ley superior, digamos. ¿no? Claro. En esta en cuestión piramidal de estructura jurídica. Pero en ese sentido nosotros tenemos en Argentina muchísima ley muchísima ley ambiental te digo que tenemos la ley general de ambiente la ley 11.723 en la provincia de Buenos Aires que son marcos normativos importantes y hasta en un sentido eh, reglamentario uh -huh. así que te facilita mucho la cosa desde el punto de vista de que es claro cuáles son las funciones y las competencias que tiene que los, los pasos que tiene que cumplir la administración pública hoy en cualquier lugar del mundo que se pretenda realizar una obra que genere un impacto ambiental negativo, que ya sabemos que lo tiene per se, imagínate que, que es in, inviable que se realice sin, sin un procedimiento ambiental que lo acompañe. Claro. Lo, Entonces, lo principal... Que, que digamos que es una sí. expresión de deseo, es difícil, ¿no? Es muy difícil de que las administraciones lo acepten como como lo que es, que mm -hmm. es un, un, una nueva instancia de, de la forma en que se gobierna. Claro, lo principal, digamos, o uno de los principales temas que enfrentan es eh, lo, la, la voracidad de proyectos inmobiliarios, ese tipo de cosas que, que, que quieren ir cada vez ocupando más con proyectos, todo lo que es las costas las costas de, de, sí. de mayor... este sí aprovechamiento turístico, ese tipo de cosas? Allá, sí, allá okay. tenemos también un importante avance de, de digamos de desarrollos inmobiliarios mm. en la modalidad de barrios privados mm. en donde se limita absolutamente la posibilidad del uso de playa pública que no respetan los retiros mm. necesarios eh... ...con respecto a la línea de ribera a partir de dónde... urbanizar claro. dejando los espacios y también zonas de reserva que esto es lo más triste porque no sé no sé no, no hay vocación de dejar zonas de reserva mm. para las futuras generaciones de preservar de, de, de espacios protegidos eh, la verdad que llama mucho la atención bueno no, no tiene que llamarnos la atención pero mm. Pero es un, tan contradictorio es que se avance tanto eh, así a, al reviente viste claro, claro. hasta que no hasta que no demás bueno más o menos este así se trata el ordenamiento territorial en, en nuestras zonas todo por un famoso valor agregado que es la proximidad al mar uh -huh. entonces este, la verdad que estas limitaciones tienen que hacerse fuerte que se inicia en el llano de quienes somos los que vivimos en el lugar y que exigimos que en que estas zonas de reserva y que existan límites al desarrollo urbano, porque hoy la ley así lo explica, el desarrollo urbano debe ser ambiental por considerar todos los aspectos. Hay barrios privados desarrollados en nuestra zona que no tienen servicio de cloacas. Yeah. Mirá cuando un terreno puede valer desde 60.000 hasta 200.000 dólares sin servicio de cloacas. Hmm. O sea, eh, evidentemente lo que está eh, en ese sentido <ríe> puesto el, el interés es en la comercialización. Claro. En lo demás, vemos. Claro, claro. Y esto es inaceptable, ¿no es cierto? Aquí y en cualquier lugar. Así que es un rediscutir, es un repensar, es en, en motivar a la a la sociedad a los ciudadanos este, que habitan los lugares a que defiendan su lugar a que la normativa existe que debe ser cumplida y que también este va a una a un entendimiento con el entorno no un uh -huh. conocer nuestro entorno amarlo y defenderlo eh, y esto se da además podemos ir a la argentina en una ante una al espectro político variado, podríamos decir, porque bueno a nivel federal está el gobierno de Milley, pero a, a sí. nivel de la provincia de Buenos Aires sigue sí, el justicialismo, uno, en este caso no, sí. no, no llamarlo ya kirchnerismo, eh, sí. lo, lo de Axel Kicillof, pero digo son situaciones sí. que se dan en distintos eh, gobiernos. Sí, es transversal, digamos. No, no, las problemáticas ambientales, lamentablemente, no podemos decir que, que en un espacio político tenemos garantías de que sí se van a respetar. No, muy por el contrario. Eh, de un lado del otro, o con mayor o menor maquillaje, porque a veces viste los eslogans son muy bonitos, Uh -huh. eh, ...pero la realidad es lo que pasa en los territorios... Eh, ...estamos lejos, muy lejos de del respeto de, de la normativa ambiental que tenemos... ...y te lo digo esto, en, en el gobierno nacional ya manifiesto... ...porque bueno, el gobierno nacional así se ha, se ha expresado... ...en lo que es el, la utilización de los recursos naturales... ...esto es una situación muy grave, crítica, nos preocupa, nos entristece... Uh -huh. ...nos entristece muchísimo que sea así... Eh, y a nivel de la provincia de Buenos Aires, bueno, la verdad que en nuestras zonas costeras vemos el avance de obras también generadas desde el ámbito de la provincia de Buenos Aires sin cumplimiento de la normativa ambiental, lisa y llanamente. Y si no te cuelgan en un portal, la, eh, con vos, la lo que se llama la consulta pública, la consulta popular, vos ni te enterás, uh -huh. <ríe> ni te enterás que lo publican. claro Entonces, ¿viste? Tiene toda esta cuestión de que, de que bueno, hacemos, cumplimos con la norma, entre comillas, pero en la realidad no se cumple con el espíritu de la norma. Claro. ¿Qué es esto, no? Distancias colaborativas y participativas. Así que, bueno. bueno, la verdad que estoy estoy estoy muy feliz de estar en, en, acá en el Uruguay, en conocidos lugares preciosos y gente maravillosa que me ha tratado de una forma espectacular, yo la verdad que no, lo, no, no, no me lo imaginado nunca así, estoy muy agradecido y quiero, eh, quiero aprovechar esta oportunidad para, para agradecer a todas las personas que, que, que están colaborando para para que este intercambio sea posible. Muy bien eh, Doctor Esteban Bariñas, gracias por este rato para Radio Centenario y queda Por supuesto la invitación planteada Para mañana viernes 19 horas Viernes 17 A las 19 no, no, horas la, las 19. Exacto, en La coordinadora de jubilados y pensionistas Ahí en Jackson eh, 1409 Casi Rodó, que mucha gente de la de la Audiencia de la radio Ya conoce este lugar eh, Convocado por el Frente de Lucha Ambiental Delia de Villalba Y bueno, quedaremos en contacto Igual más allá de, de, de esta conversación eh, para tratar futuros temas ya desde desde la Argentina muchas gracias por este tiempo ¿eh? Bueno muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de comunicar muchas gracias Hasta un tiempo. abrazo gracias Hay musques quedaban oxígeno y sombra y ahora ya ni serve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece Madre, tierra A ver todos os colores